Hierocles, siglo segundo de la era cristiana, el estoico olvidado del círculo de la humanidad. Hierocles fue un filósofo estoico de la época romana cuya obra se perdió casi por completo. Sin embargo, fragmentos de sus enseñanzas revelan una visión única dentro del estoicismo. La idea del círculo. De la humanidad que influiría en el pensamiento ético posterior cosas poco conocidas sobre Hierocles. Primera desarrolló la teoría de los círculos concéntricos de la humanidad. Su concepto del círculo de la humanidad proponía que la moral debe expandirse desde, un mismo, desde uno mismo. Hacia los demás, primero la familia, luego los amigos, la comunidad, la nación y finalmente la humanidad. Segunda, fue defensor del cosmopolitismo estoico. Para Hierocles, los estoicos no debían verse s o l o como ciudadanos de una ciudad o imperio, sino como ciudadanos del mundo. cosmopolitas En armonía con el logos, rechazaba la rigidez extrema del estoicismo temprano, rechazaba la. Rigidez extrema del estoicismo temprano, decía. Creía que la filosofía debía ser más accesible y práctica en lugar de limitarse a debates lógicos o a una vida de privaciones innecesarias. Cuarta, su obra fue descubierta en el siglo XX. Durante siglos, Hierocles fue una figura menor en la historia del estoicismo hasta que fragmentos de su obra aparecieron en manuscritos medievales. Quinta, influyó en el concepto moderno de derechos humanos. Su visión de la ética como una expansión progresiva de la empatía fue precursora de las ideas sobre fraternidad universal y responsabilidad social. Principios clave del estoicismo de Hierocles: primero, la virtud comienza en uno mismo, pero debe extenderse a los demás. Dibuja los círculos de la humanidad más cerca de ti para que todos sean como hermanos. Segundo, todos somos parte de una misma comunidad universal. No hay extraños entre los hombres, solo conocidos aún por conocer. Tercero, el estoicismo no debe ser dogmático, sino práctico. La filosofía no está en los libros, sino en la vida, cotidiana, la vida cotidiana. Frase célebre: Acércate a los que están lejos, hazlos parte de tu círculo. Y serás más "humano".